Auspicia Informativo Farco Llega el día que los peques esperan tanto y llega la promo que esperabas vos Especial Día de la Niñez Credit Cop. Del 12 al 15 de agosto hasta 40% de ahorro en cuotas con tus tarjetas Cabal Credit Cop, en comercios y tiendas virtuales adheridas Más información en www.beneficios.bancocreditcop.com Banco Credit Cop Cooperativo La banca solidaria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 Sigue el paro universitario y ya hay más de 10.000 docentes que dejaron sus trabajos por los bajos salarios. Así lo confirmó Farco el secretario general de la Federación de Profesores CONADU, Carlos de Feo. El paro se extiende toda esta semana en reclamo de que el gobierno los convoque a paritaria, ya que sus salarios llevan perdido un 30% de su poder de compra desde que gobierna Milley. Y además ganan la mitad de lo que ganaban en 2015. Desde la llegada de Javier Milley al gobierno, que hemos tenido después de los fogonazos inflacionarios de diciembre del 23 y enero del 24, eh, que no tuvimos aumentos salariales, la inflación se disparó esos dos meses. Después, eh, la verdad que hemos tenido siempre aumentos por debajo de la inflación y llevamos una pérdida hoy que está superando el 30% del poder adquisitivo. Y no hemos tenido más paritarias. Eh, bueno, estamos reclamando la inmediata instalación convocatoria a, a paritarias pero bueno, a pesar de que lo venimos haciendo ya hace unos meses no no hemos tenido respuesta y la situación cada vez es peor, se van perdiendo docentes porque todos los meses porque el salario no es nada, no, no, salario universitario se ha convertido en algo este irrisorio lo que se cobra, ¿no? Son 300.000 pesos para este, dar dos o tres clases semanales, tener 300, 400 alumnos, corregir parciales una serie de cuestiones por 300.000 pesos por mes y un salario completo de 40 horas semanales, en la gran mayoría de los casos, 70% no está pasando, no llega a los, a los al valor que tiene la canasta básica alimentaria hoy, es decir, no está superando el millón de pesos. Y como decíamos, por esta situación de bajos salarios hay más de 10.000 docentes universitarios que renunciaron o pidieron licencia sin goce de sueldo para dedicarse a otra cosa en la que puedan ganar más. Mire, entre los que renuncian y los que piden licencia sin goce de sueldo, porque muchos piden licencia sin goce de sueldo, para poder este, probar en otro lado y ver si la situación se ha mejor y puedan volver a dar clase. Hoy eso se estaría acercando a un 10% de los 160.000 docentes que la universidad tiene, ¿no? Han superado los 10.000, sí, hace rato pasaron ya los 10.000. A eso también no tengo la cifra, creo que es un poco menor de los no docentes pero los 100 no también no están cobrando un, el 70% cobrándome comisión de, de peso por mes. Eh, en una tarea que años años anteriores eran eran muy buenos salarios. Hace 6, 7 años atrás, este 10 años, bueno, si nosotros tuviésemos que cobrar hoy Lo que cobramos en el año 2015, hoy cobramos la mitad que lo que cobramos en ese momento. Declaración Zafarco del Secretario General de la Federación de Profesores Conadu, Carlos de feo Recordemos que, por otro lado, la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de ley de financiamiento impulsado por las universidades que prevé, entre otros puntos, aumentos de salarios y también aumento del presupuesto. Este proyecto pasó al Senado para su sanción definitiva. En caso de que se convierta en ley y el gobierno la vete, como prometió mi ley, deberán conseguirse los dos tercios de los votos de ambas cámaras para rechazar ese veto, algo que por un voto no se logró en diputados cuando se dio la media sanción. Hoy, entonces, segunda jornada del paro universitario de una semana. Vamos ahora a Neuquén porque allí organizaciones mapuches se movilizaron para denunciar que el Estado Provincial lleva más de tres décadas incumpliendo la Constitución Nacional. Lo hicieron frente a la Casa de Gobierno al cumplirse 31 años de la aprobación de la Reforma Constitucional de 1994 que reconoció la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas. En Neuquén hace 31 años que se incumplen los derechos del pueblo mapuche. Estamos aquí frente a la Casa de Gobierno, en el preciso lugar donde fuimos castigados de manera violenta el pasado 20 de julio. Lo hacemos para reafirmar que el gobierno de Neuquén no resolverá el conflicto histórico con el pueblo mapuche a través de la violencia. Somos un pueblo milenario que desde hace 70 años convivimos con quienes hoy se consideran neuquinos y con quienes nos relacionamos desde la armonía y el respeto mutuo y soñamos con un futuro histórico en justicia e igualdad. Pero los gobiernos no han estado a la altura de esa convivencia. Desde hace 70 años no logramos las condiciones básicas para nuestro desarrollo con identidad y en paz. No es mucho lo que le pedimos a los gobiernos de turno. Solo debemos asumir las obligaciones jurídicas y constitucionales que tiene y que en el año y medio de gobierno ha incumplido, convirtiendo a las instituciones de Neuquén en un simulacro de democracia. Neuquén ha tenido tres décadas de tiempo para normalizar un escenario de permanente conflicto y a 31 años de la aprobación del artículo 75, inciso 17, las heridas siguen abiertas. Y esta manifestación se dio en el contexto del reclamo de varias comunidades para que el gobierno de Rolando Figueroa les otorgue la personería jurídica que le corresponde, algo que está garantizado también en la Constitución Nacional reformada en 1994. Recordemos que este reclamo fue respondido con represión y detenciones el domingo 20 de julio. En el acto de ayer denunciaron violencia política y también apuntaron al avance de las petroleras en la provincia. Una de las decisiones más graves que ha tomado el gobernador Figueroa al margen de la ley y la constitución es la firma del Decreto 276 del 2025 que autoriza a YPF a perforar entre 500 y 700 pozos de fracking a orillas del lago Marimenuco y los Barreales. Esos lagos abastecen de agua potable a Neuquén, Centenario y Plotier y es sabido que el daño que puede llegar a nuestras casas provocado por los sismos inducidos serán de carácter irreversible. ¿Vamos a poder vivir con esa amenaza permanente? Se entiende porque hay poco para celebrar en esta fecha histórica y mucho para demandar a un gobierno del cual solo recibimos una represión inédita, desproporcionada y que quedará en nuestras memorias. Sin embargo, la caricia recibida por la población de Neuquén, que se movilizó de inmediato, aliviaron nuestras heridas y sacaron a la luz la justicia de nuestra demanda de derechos. Por eso nos sentimos unidos a las luchas de todos los sectores excluidos y llamamos a no perder la unidad en la lucha, a seguir condenando la violencia política inaugurada por el gobierno de Figueroa y rechazar un gobierno que sigue el mandato de las petroleras, en lugar de responder a las demandas más sentidas de su pueblo parte de lo que pasaba ayer por la tarde frente a la Casa de Gobierno de Neuquén con este acto encabezado por comunidades mapuches de la provincia junto a organismos de derechos humanos y otras organizaciones. Gabriel Catopodis aseguró que Miley paralizó más de 1000 obras en la provincia de Buenos Aires y que no inaugurará ni un kilómetro de rutas en su gestión. Así lo expresó el ex ministro de Obras Públicas de la Nación y actual ministro de Infraestructura bonaerense en declaraciones a Radio Estación Sur. El informe desde esa emisora integrante de Farco de nuestra compañera Robertinas ha sido Torchio. Hola Pepe y hola a toda la audiencia del informativo Farco. Para Gabriel Catopodis, ministro de Infraestructura bonaerense, la no gestión de mi ley está empezando a tener efectos concretos y cotidianos y además pone en riesgo la vida de la gente, sobre todo con la paralización de la obra pública. Desde que asumió, en toda la provincia, mi ley paralizó más de mil obras de rutas, viviendas, cloacas, escuelas, centros de salud y pavimento. El también candidato a senador provincial por la primera sección electoral afirmó que en cuatro años Miley no va a haber inaugurado ni un solo kilómetro de ruta. Nunca visto, nunca he visto un presidente que en cuatro años no va a haber inaugurado un solo kilómetro de ruta o no va a haber entregado una sola vivienda. Y eso eh, definitivamente eh, nos genera un, un gran problema. Eh, la no gestión empieza a tener efectos muy concretos, muy muy cotidianos. La no gestión, la falta de obra, la falta de mantenimiento en las rutas Bueno, empieza a significar que cada uno de nosotros, cada vez que agarremos una ruta, bueno, vamos a estar poniendo en peligro seriamente nuestras vidas. Empieza a estar en juego la vida de, de nuestra gente. Eh, elefantes blancos que quedaron ahí montados de universidades o escuelas sin terminar. Y a dos años ya empieza a ser realmente un problema. En las últimas semanas, varios gobernadores se expresaron sobre el mal estado de las rutas y su no mantenimiento. ...sobre todo luego del cierre de Vialidad Nacional... ...quien era la encargada de realizar esos trabajos. Lo mismo hicieron vecinos y vecinas autoconvocadas... ...que este fin de semana... ...se encontraron en distintos tramos de las rutas nacionales... ...que cruzan la provincia de Buenos Aires... ...por ejemplo en puntos de la Ruta 3, la Ruta 5... ...la Ruta 20, la 33 y la 205... ...para reclamar por seguridad vial... ...y por obras de infraestructura que vienen largamente postergadas. Construir todo eso... Va a llevar mucho, pero mucho tiempo. Para Catopodis es clave que las y los vecinos se expresen con el voto el próximo 7 de septiembre, donde los bonaerenses elegimos legisladores y concejales. Es el voto, ahora es el voto, es la oportunidad que tenemos. No tenemos tantas oportunidades como sociedad para expresarnos. Y también es muy importante el para adelante. ¿Qué pasaría si mi gana las elecciones? Bueno, definitivamente tendríamos un presidente mucho más envalentonado mucho más animado a que... Bueno, a seguir por este camino, definitivamente ese día sería todo mucho peor para la Argentina. Desde Radio Estación Sur de La Plata, reportó Robert Inés ha sido Torchio para el informativo Farco. La política del Gobierno Nacional generó un fuerte aumento de la demanda de servicios de salud mental. El impacto es directo sobre las personas, pero también sobre la cobertura de salud por los recortes que aplicó en el área. El informe de nuestro compañero Mauro Monteiro desde Radio Cermés de Santa Rosa La Pampa. ¿Qué tal Pepe? Buenos días y saludos a la audiencia del informativo Farco. La situación de la salud mental en el país es crítica como consecuencia del abandono al que el Gobierno Nacional de Javier Milei somete a profesionales y organizaciones del sector. Así lo advirtieron los responsables del área en las distintas provincias que en un encuentro federal advirtieron sobre el aumento de los casos de depresión y angustia y la ausencia de recursos.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 de cada punto del país eh, medicamentos, entonces ya quienes accedían siendo la salitas de su barrio a eh tratamiento de salud mental no, no lo puede hacer más. Eso se da en el marco de un desfinanciamiento general de este de este remediar. Reportó para el informativo Farco Radio Kermés 106.1 desde Santa Rosa, La Pampa visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar En Junín de los Andes, al sur de Neuquén, se escucha el informativo Farco a través de la FMC Comunitaria 90.5.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 Promoción destina al la de consumo. Consulta a vigencia, comercios adheridos, bases y condiciones en www.bancocrédico.com.